Sintonizate con las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.zumbalaturba.com.ar y fm 99.5 y w w w r a d i o l a k i n t a p a t a c o m a r y fm 93.3